Porque en 2023 ya le, ya le advirtió al Fiscal General del Estado de lo que estaba pasando en, en Badajoz. El resumen, lo mismo de la denuncia, pero eh, sí, ayer estuvimos hablando de eso. Digo, mira, aquí, eh, si no es por obligación, nadie hace, nadie hace nada. Eso ya, la denuncia ya está en marcha y... Eh, Y luego te contaré el, cómo está eso. Él le decía al fiscal general del Estado lo que estaba ocurriendo en Badajoz, que es lo que estaban haciendo los jueces de Badajoz, que esa es la denuncia que le ha puesto, que ha puesto hace un mes. Y se la ha entregado al fiscal general del estado. O sea ahora el que le toca mover fichas es al fiscal general.